Saludo a toda la audiencia del informativo Farco. Vecinos y vecinas de Villa Allende reclaman por una obra cloacal que pone en riesgo de inundación a la comunidad cordobesa. La Asamblea Resurgir, integrada por personas damnificadas por las inundaciones del 15 de febrero del año 2015, exigieron a la municipalidad y a la provincia el cambio del lugar de la estación de bombeo cloacal que están construyendo a la vera del Arroyo Salud. Así lo expresó Julio Rocía, integrante de la Asamblea Resurgir. Que acá están haciendo una estación de bombeo eh, al lado del arroyo. Este arroyo que tuvo en el 2015 eh, aproximadamente 3 metros y medio de agua. Eh, okay. Por encima de la cota del arroyo, exactamente. Y esta estación de bombeo no tiene ese, esa altura, por lo tanto, eh, va a ser inundada. Para visibilizar la problemática, comenzaron a movilizarse ya que no tienen respuestas tanto del municipio como de la provincia. Los vecinos y vecinas movilizados insisten que están a favor de la instalación del servicio de clacas en la ciudad, pero que sea con controles y previsiones por parte de la provincia y también del municipio. Queremos la planta en un lugar donde no se inunde, que realmente cumpla el servicio que debe ocurrir, y además que el puente del Carmen se haga para que pueda conducir la cantidad de agua necesaria, este o también es insuficiente la del puente Peregrini, pero digamos, la misma provincia dijo que este puente es insuficiente, y ahora están haciendo la planta al lado, quiere decir que no vamos a tener puente y vamos a tener una planta que no va a servir o cuando haya una inundación, Vamos a tener un grave problema en, en la zona. Informo para el noticiero Farco, Federico Gaitán de Radio Nexo 93.9 desde Villa Allende, corazón mismo de las Sierras chicas cordobesas.